Hola, mi nombre es María Fernanda Perales, soy profesora de nivel inicial y trabajo en la Escuela Pública de la Ciudad, en una en Caballito y la otra en Buedo. Decidí ser docente porque me encanta enseñar desde muy chica y después decidí por las niñas más pequeñas. No sé bien por qué, creo que hay algo eh, de mí desde... Desde el nacimiento desde los niños muy pequeños hasta hasta las más grandes de sala de 5 eh, que esos aprendizajes sobre sobre la integridad sobre el juego eh, hay algo que me, que me convoca desde muy pequeña y me pareció maravilloso eh, aprender a enseñar a estos niños y niñas que vienen al mundo Para mí la infancia es el pasaje más interesante desde, desde la inocencia, el juego, eh, las maravillas de los primeros descubrimientos de la vida, eh, desde muy bebés, hasta todo el recorrido que, que se convierten en jóvenes. Creo que es algo de eso que, que, que define la infancia, el juego, la imaginación, y las posibilidades de acción. Bueno, y a todos los niños y niñas y docentes en su día, un abrazo enorme a distancia y con barbijo por el compromiso, por la responsabilidad, por la, la entrega diaria que hacemos todos los días, para que estemos mejor. Algo que no dije es que para mí la docencia es también una herramienta de transformación donde poder darle a los niños y las niñas y los niños y las niñas a mí distintas miradas sobre la vida.